Eh, Jonathan Pablo te saluda de Radio Cermés, buen día Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día Bien, bien, bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien La verdad que muy contento por, por bueno Primero por haber logrado la unidad de, otra vez del Frente de Izquierda Sabrás que hace una semana se oficializaron la los frentes electorales Y, y bueno, se volvió a ratificar el Frente de Izquierda Como, como proyecto político de izquierda a largo plazo de, bueno, de la mayoría del trotskismo argentino, ¿no? Sabemos que ahí estamos agrupados más del 80% de la izquierda que quedó por fuera de del frente de todos. El frente de izquierda, unidad, ¿quién, quién ¿quiénes son los partidos o los principales partidos que lo integran? Bueno, ahí estamos los compañeros, bueno, del mct que nosotros somos integrantes del MST provinciano, después está el partido obrero eh, el pts e izquierda socialista que bueno acá en la provincia no existe pero bueno a nivel nacional conformamos uh -huh. esta esta alianza ya desde desde el 2011 existe y desde el 2019 nos incorporamos nosotros a hacer parte de este frente también bien eh, Destacás esto de la conformación del frente izquierda unidad pero no se pusieron de acuerdo en las listas eh, por eso hay dos listas para las sí, pasas. Sí, justamente nosotros bueno eh, vamos a internas porque primero en el marco de un programa en común no tenemos diferencias y matices con los compañeros que no se pudieron salvar porque nosotros estuvimos abiertos a, a negociaciones y a distintas variables pero tenemos una discusión muy fuerte sobre cómo hacer fuerte Al fit de unidad para que crezca para que se fortalezca y para que pase a ser una alternativa para los, para miles y miles de pa no queremos sacarlo del estadio actual que está y, y en esa perspectiva es el con la cual no podemos nos podemos congeniar ah, bien y qué, qué, qué proponen ustedes de eh, jonathan dentro de, de la izquierda de, y por qué no se ponen de acuerdo con el con el resto Mirá, Pablo, nosotros creemos que se tiene que renovar la izquierda, justamente, si está en un estadio que no puede ser alternativa para miles, eh, para nosotros tiene que dejar atrás las prácticas sectarias, los intentos de hegemonismo, incluso dentro del Frente de Izquierda, eh, el, el, el contacto y el respeto hacia otras organizaciones, ¿no? Eh, nosotros, incluso, bueno, eh, nosotros las semanas anteriores al cierre de, de Alianza, Sacamos una carta, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, llamando a otras organizaciones que hoy en día no están dentro del Frente Izquierda para que se incorporen con el programa de izquierda del Frente Izquierda como base y que utilicemos las pasos para poder dirimir eh, las candidaturas. Porque, bueno, en definitiva, si, si si estamos en el debate electoral, lo que termina decidiendo muchas veces es eh, las ocupaciones y los lugares de los cargos. Nosotros consideramos que las pasos es una herramienta útil para que no es de las que a nosotros no, nos gustaría porque eh, bueno es una herramienta que ha servido de proscripción durante años para la izquierda uh -huh. pero un marco donde consideramos que es súper necesaria la, la eh, el desarrollo de la, de la unidad de la izquierda las pasos podían servir como una herramienta útil bueno lamentablemente eh, compañeros dentro del frente a izquierda se han llevado a manifestar que están en contra de que se incorpore nuevas organizaciones que eh, incluso el no más no que viene dentro del trotskismo, eh, la diputada del PLA eh, llegó a decir que no iban a incorporar eh, a personas y organizaciones que estuvieron criticando el frente de izquierda, mm. lo cual nos parece muy equivocado a nosotros, porque si hay algo que tenemos que respetar son las disidencias, nosotros durante años fuimos super críticos con el frente de izquierda justamente por esto ¿no? por esto que hoy en día estamos pudiendo dar la pelea desde dentro del frente de izquierda nosotros en el 2019 pudimos llegar a un acuerdo eh, pudieron incorporarnos pero nosotros queremos que el frente de izquierda realmente se transforme en una alternativa para miles y miles de pampeanos que hoy en día eh, sí. se sintieron defraudados con, con el gobierno nacional que, que bueno que prometió muchas cosas que después no cumplió Eh, que retrocedió con, con, con el avance ¿no? de los sectores concentrados de la economía durante la pandemia eh, y dejó pasar un ajuste que la estamos pagando los de abajo eh, hay muchos reflejos de esto ¿no? Eh, bueno los asentamientos como han crecido eh, acá en, en Santa Rosa eh, bueno y a nivel nacional también se siente se siente que, que la inflación no se detuvo nunca. Eh, y que y que la situación en general de, de las y los trabajadores desde los formales hasta los informales estamos pasando por una situación muy crítica eh, entonces nosotros queremos que sea que sea la opción política para esos miles y miles de de, de trabajadores Eh, Jonathan, eh, recién mencionabas de incorporar eh, más partidos al frente eh, ¿Hay otros aquí en la provincia de La Pampa? y otro sector de la izquierda que no esté dentro del FIT? O, y que tampoco esté, porque bueno el frente de todos también tiene algún partido de izquierda mira nosotros llamamos acá en la provincia al, al nuevo más no mm -hmm. que, que tuvo como a Yelen Pilsica su principal figura durante elecciones pasadas No recibimos respuesta pero también estuvimos convocando a, a sectores de organizaciones sociales no independientes pues nos parece que no solamente eh, tienen que ser personas organizadas en partidos las que tienen que incorporarse a este a este frente mm. eh, y, y bueno también sectores de la cultura e independientes que, que quizás no están no están con nuestra conclusión de que hay que militar en un partido político pero sí hay que militar Eh, en un frente que se transforme en una alternativa para un cambio real de la sociedad porque no no vemos eso eh, como proyecto político del frente de todo no eh, vemos más bien continuidad de, del modelo del modelo económico del macrismo de la del método de, de sangría que tenemos a través del fondo monetario eh, internacional del método extractivista ¿no? que no es que no es solamente del macrismo que no es patrimonio del macrismo, sino es patrimonio de todos los gobiernos que se fueron sucediendo. Entonces, eh, obviamente todo con eh, el programa del FIT Unidad como base. Porque hay, la verdad que nosotros consideramos lamentable que ya los compañeros hayan estado diciendo de que nosotros queremos abrir el frente a la centroizquierda rebajar el programa del FIT Unidad, y lo que planteamos es todo lo contrario. Uh -huh. Lo que nosotros queremos es que el frente de izquierda, con el programa que tenemos hoy en día como base, desarrollarlo aún más desarrollar la, las problemáticas que tenemos en los territorios, la problemática que tenemos en los pueblos, eh, las problemáticas que tenemos en el oeste con la desertificación de los ríos, en el sur con las petroleras que están acosando a, lo, a los puesteros, eh, con las perforaciones petroleras que están a la vera del río Colorado, que es el, el último río que nos queda y del que nos abastecemos el 70% de la población con agua potable. Esa clase de cosas, eh, hoy en día, con el estadio que tiene el frente izquierda, no lo podemos... Eh, no lo podemos afrontar eh, y necesitamos incorporar a toda esta gente. Eh, Jonathan, ¿quién te acompaña en la lista? Eh, vos sos candidato a eh, precandidato a senador. Eh, ¿Quién es el precandidato a diputado nacional? Es eh, Lucas Tutu, más conocido como Tutu, Mateo Montigel. Él es un compañero muy valioso que, que me ha acompañado en todas las peleas eh, eh, socioambientales. Acá en la provincia sabrás que el año pasado quisieron incorporar Eh, el acuerdo porcino la, la provincia del acuerdo porcino sí. eh, salimos a pelear con él y junto con los compañeros de, de la asamblea autoconvocada la pampa por el ambiente eh, y bueno por suerte el proyecto no bueno no por suerte gracias a la lucha nuestra y la lucha de todos los compañeros a nivel nacional logramos que ese acuerdo se frenara pero bueno ahora están tratando de volver, volver volverlo a aprobar así que estamos ahí pendiente de eso eh, Luca es eh, estudiante de cine Eh, militante por los derechos humanos y también es un compañero de, del m mct ya desde hace muchos años bien eh, bien jonhan y cómo cómo cómo hacer para romper la polarización que se da y bueno se dio en la última elección eh, entre bueno el frente de todos y la alianza de centro-derecha que integran este el radicalismo y este el pro aquí en la provincia de la pampa eh, van a laburar en eso y va a ser un trabajo Eh, muy grande, vos sabés que las cajas que manejan estos dos partidos no es la misma que manejamos nosotros, que nos autofinanciamos y que bancamos la campaña completamente a pulmón, nos van a ver, la gente nos va a ver militando a nosotros mismos, a los candidatos nos van a ver entregando volante en toda la esquina, nuestros militantes vamos a hacer eh, recorridas por los pueblos de La Pampa donde más podamos llegar eh, pero la polarización social incluso es fogoneada por los medios de comunicación perdón, no polarización social, polarización de los partidos de los principales partidos políticos, ¿no? porque la polarización social es otra cosa, sí. eh, es lo que está pasando eh, en Colombia, es lo que está pasando en Chile, eh, nosotros tenemos ahí esa lectura de que la polarización social es la que está haciendo retroceder a los gobiernos que vinieron a ajustar, ¿no? por eso Macri no pudo aguantar más de un gobierno, a pesar que decían, eh, bueno, que había un sector del kirchnerismo que agitaba y que se venía a la derecha, y que había que resguardarse, y que no había que salir a la calle a pelear. Eh, la realidad es que el pueblo salió a pelear, y en Latinoamérica están habiendo eh, vientos de cambio, y nosotros justamente por eso es que queremos poner el Frente Izquierda a la altura de las circunstancia y consideramos que es totalmente posible. En Jujuy, eh, que fue el primer la primera provincia que tuvo elecciones, el Frente Izquierda le fue muy bien, fue tercera fuerza a nivel provincial, Eh, ganó en una de las principales ciudades de la provincia, que es Palpalá, incluso superando a las, a las, a las listas oficialistas. Eh, entonces nosotros consideramos que eh, tomando estas tácticas que nosotros le planteamos a los compañeros y escuchando a la gente y tomando un programa que es el que más siente la población, vamos a poder ser alternativa a los dos principales partidos. Nosotros... Y... En la provincia tenemos el problema enorme de la tierra, con, con la contradicción de que si hay una provincia que tiene territorio, que la Pampa. Entonces, sí. ¿cómo puede ser que haya gente sin tierra cuando tenemos una provincia tan vasta? Sí. ¿Cómo puede ser que no tengamos trabajo eh, con la gran tarea de hacer eh, miles y miles de viviendas que para pampeanos que están esperando hace 20 años? O sea, escuchaba hablando con unos vecinos que hace 20 años están esperando que se les asigne la casa del IPAV. Y es es, eh, es increíble, como no, no el Estado no puede solucionar un problema tan básico que está dentro de la Constitución como lo es la vivienda digna. Bueno, nosotros consideramos que es posible, y bueno, para eso obviamente hay que tocar intereses, ¿no? Hay que, eh, nosotros planteamos, por ejemplo, que hay que parar la sangría de la deuda externa, ¿no? Esto que están yendo a negociar, eh, Martín Guzmán está yendo a negociar por todos los por todos los países tratando de conseguir algún voto a favor para la Argentina, cuando fue una estafa, ¿no? El mismo presidente lo dijo durante la campaña, fue una estafa del macrismo. Uh -huh. eh, entonces no podemos estar eh, hambriendo a la gente y dejándola sin techo eh, para poder pagar una estafa de unos tipos usureros que, que, que, que tienen la plata solamente como su dios, ¿no? Nosotros necesitamos primero salvar, la cubrir la deuda interna. Que lo que estamos que es lo que estamos sufriendo todos. Eh, bien, Jonathan, eh, seguramente seguiremos charlando eh, de acá a Las Paso eh, cuando se dirima esta interna que tienen ahí en el Frente Izquierda Unidad. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, sino gracias por estos minutos. Bueno, Pablo, no, eh, la verdad es que muchas gracias por el espacio, primero a vos y a Carmes, mm. eh, para dar espacio a estas nuevas, bueno, nuevos espacios que se están que se están peleando en la política pampeana. Y, y bueno llamar a la, a la población a que bueno que, que, que también se acerque a colaborar nosotros estamos que se acerque a, a hacer llegar su reclamo porque nosotros estamos tratando de reflejar lo más posible eh, y lo más eh, esencial ¿no? que es el trabajo la vivienda la salud el reconocimiento de las y los trabajadores con, con un salario digno pero también hay problemáticas locales que nosotros no podemos llegar a conocer y necesitamos que esas personas se incorporen dentro del Frente de Izquierda Unidad. Bien, Jonathan, que tengas buen día, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.